lo que estamos debatiendo, ¿no? Vale. Pero si no le parece importante, no lo dice. Sí, a mí me parece importante pues sí, a usted. Vale. A mí importantísimo. Por eso me gustaría Voy a continuar, es continuar sí, y terminando porque vale. hay que hablar de muchos puntos Bien. también muy importantes. Vale. Hay otro tema al cual se agarran ustedes para decir.